Vamos a charlar con eh, Cristina Terzaghi, si sí. no me equivoco, es vicedecana de la Universidad de Bellas Artes de La Plata, sí. que con docentes de, de, la, de esta especialidad, bueno, eh, está a cargo de esta materia donde... Eh, los docentes están eligiendo un sector determinado de la ciudad. ¿El por qué? Nos va a contar un poquitito. Te agradecemos por acercarte bueno, aquí no. a los estudios de la radio. Me parece, me pareció muy interesante lo que dijo acá <coughs> el compañero de deportes, que dijo asombro. Sí, seguro. ¿no? Porque me parece que ya con eso podemos trabajar mucho uh -huh. en, en, en lo que queremos buscar en esta acción artística, que fue marcar un lugar. este Y acá fue, fue buenísimo porque... Uno entra y ve un santuario uh -huh. A los objetos perdidos Y hablábamos recién con vos que, que estas cosas que son un poco de pueblo Que capaz que en Buenos Aires no se da de la misma manera Pero en mi ciudad que es La Plata sí Cuando hay un objeto perdido, un documento o alguna cuestión... Un zapatito de bebé, podemos sí, ver. Sí, sí. Hay, bueno, cantidad de cosas y también hay mucho humor, porque uh -huh. también hay alguna mujer se le pide que le devuelva el marido, ¿no? <risa> este, <risa> eh, por eso, es, es, está, está hecho con humor este, eh, eh, y está hecho también con esta carga de marcar a la radio uh -huh. como un lugar donde uno puede, quizás... Eh, encontrar eso que perdió uh -huh. no y me parece bastante importante porque bueno acá también están las noticias y la comunicación y es poco no perder también bueno realmente cuando nos enteramos vimos que esto nos comentaban los, los chicos que estaban trabajando abajo que, que vos estabas recorriendo distintos lugares de la barriilla sí. que se han elegido puntos estratégicos y obviamente a nosotros nos interesó saber el porqué de la radio ¿eh? si sí. mira venimos de un lugar que es un arco de fútbol que quieren eh, sacar carlos entonces se lo cargó de sentido para darle para como que los chicos puedan seguir jugando y que no salquen ese arco de fútbol no uh -huh. este pero esto realmente es es, es como algo antropológicamente hablando de muy social, el hecho de decir, acá se encuentra lo perdido. ¿no? ¿Cómo surgió la idea de la radio? ¿Por parte eh, de Por quién? parte de los propios... Esto fue muy interesante porque, como se hace en grupo, son trabajos para... Es para trabajar en lo público y en, gru y en grupo, está uh -huh. este, este ejercicio. Y lo hicieron por, eh, por Internet, por Facebook, bueno, se comunicaron, casi no... Este, como las redes te ayudan sí, sí. también a la comunicación y a ponerse de acuerdo y hacer el trabajo hoy aquí se pusieron de acuerdo así por internet y hoy aquí pusieron todo esto, cosas que se encontraron que estaban acá en la radio y algunas otras que son estas que yo te digo del tal humor. Cual, tal cual. Este, hasta un santo que yo no sabía Estaba que tenía viendo, que ver, sí, este, y me parece que es interesante el valor que tiene la radio en lo social. Uh -huh. ¿no? Bueno, y puntualmente aquí hablábamos con los chicos Eh, han hecho un trabajo que se va a estar pre se presentó en horas de la tarde hasta cuándo se va a quedar esto es una materia que se es evaluada sí, sí, sí. Eh, esto es, esto es parte de especialización en lenguajes artísticos un posgrado para docentes son todos profesionales los que están trabajando eh, es un poco lúdico es un poco rápido porque son son tres encuentros uh -huh. en tres fines de semana pero conceptualmente se pueden lograr las ideas que uno propone y basta con esto ya la, ya con solamente con que una persona le haya llegado como le llegó acá el compañero que no sé su <risa> el nombre asombra, eh, Angara, el, el asombro Carlos Zangara el asombro sí, me sí. parece que ya el asombro es un, una palabra como para trabajar y luego yo creo que si todo el mundo se acerca pasa y ve y Y, y, y revaloriza esa situación porque yo creo que es una revalorización de una función social de la radio Tal cual. ¿no? entonces eso me parece muy acertado también, yo estoy muy contenta porque todos los trabajos que se vienen realizando tienen profundidad y este y bueno me pone muy contenta trabajar eh, a mí me encanta el interior, trabajar con la gente del interior mm, eh, vuelvo muy enriquecida uh -huh. debo reconocer que cuando estuve abajo charlando con, con los chicos digo chicos porque sí, son, son chicos, docentes sí. pero bueno Eh, y mientras este esperaba vos en un momento determinado pasaba gente y miraba se detenía eh, era un paisaje algo extraño porque era era un santuario que estaba es la palabra si es correcta sí, si sí, la estoy sí, utilizando sí. bien en el ingreso de la radio, bueno, y sin duda si lo que se intentaba era provocar ese asombro en, en la gente sí. o la barría, creo que puntualmente lo que se hizo acá en la radio eh, se ha provocado. Bueno, marcaron un lugar con una, creo que con una intención que se que es la, la, esa función, una parte de la función que tiene esta radio y me parece para mí para reivindicar eso, uh -huh. ¿no? Que que, se, que sea reconocida por eso también la radio. ¿En qué otros puntos de la barría se hizo esta actividad? Mirá, Obviamente de, de otras características. Eh, sí, hasta ahora vimos dos, una muy muy interesante, es Ante manta Ajá. que es, era la santa para pedirle que una manta que se usa cuando uno se va de picnic uh -huh. para pedirle que no llueva que tenemos el amigo de la, que nos dice el, el tiempo bueno tendrías que ser de santa manta ellos que cuando cuando van a, cuando van a un camping siempre está, estaba el mate la yerba este pero la manta y pedir que no llueva que sea un buen día uh -huh. no este, como que ellos generaron dentro de un árbol este también marcaron un lugar en todo ese espacio verde que hay al, este, en esta bulevar no sé cómo mm -hmm. se llama sobre el parque sobre Mitre el parque donde Mitre. está el arroyo el y también fue muy interesante porque es, es, es una santa nueva, digamos, Ay, bueno. que se, se ha creado. Los demás los vamos a ver ahora. Ya hicimos otra vez, fue muy interesante porque se trabajó, la vez anterior se trabajó con toda la parte de los trenes. Se hizo uh -huh. un santuario en donde están todas esas ruedas de los trenes. Uh -huh. fue, este Se puso una, una corona fúnebre alrededor de las ruedas. Realmente... Eh, Interesantísimo. Yo ¿Alumnos a... de...? De este posgrado, sería especialización en lenguajes artísticos, son uh -huh. muchas materias las de que se De distintas ciudades. De distintas ciudades, de Olavarría, de Azul, de Tres Arroyos, de Tandil. Uh -huh. este, muy bueno.